Erdogan hace parte de un red internacional que los, las potencias mundiales nos presentan como islamista moderado antes todo la percepción la definición de islamista moderado es eh, muy falso no podemos ser islamista y moderado no pues no podemos ser cristianista un judaísta moderado entonces erdogan es un actor que eh, los Estados Unidos instalaron en Turquía, apoyaron desde 2002 para eh, establecer un orden en Oriente Medio. Este nueve orden es el orden de la OTAN. Eh, la Ot Turquía, miembro de la OTAN, que tiene la segunda más grande fuerza armada de la OTAN después, Eh, los Estados Unidos juegan un papel muy importante en esta zona, aliado de Israel. Eso tenemos que saber. Entonces Erdogan hace parte de este red eh, islamista en esta zona, red hermandad musulmán. Sabemos lo que pasó en Egipto, en Tunés, después Primavera árabe Entonces apoyaron esta nueva formación de hermandad musulmán. Así mandaron sus mercenarios en Siria, ...para dividir Siria en tres estados... ...un estado kurdo... ...un estado alabita... ...un estado sumita... ...alabismo es una fracción del islam... Mm. ...Erdogan está en la cabeza de eso... ...Turquía... ...con alianza de Francia... ...de Estados Unidos... inglaterra etcétera... Eh, ...¿qué hicieron?... Eh, ...recibieron los mercenarios... ...de fuera... ...los árabes de Europa... ...los jóvenes árabes manipulados... Eh, África del Norte, Afganistán, etcétera, eh, los juntaron en, en Turquía y mandaron en Siria. Todas las organizaciones que estamos hablando del Estado Islámico, de Al-Nusra, eh, organizaciones terroristas de esa zona, son vinculados directamente por Turquía y Erdogan. Entonces, eh, cuando hubo las elecciones en el 7 de junio, Erdogan eh, hizo todo, fraude, represión, para eh, obtener la mayoría, para trans, eh, cambiar las eh, constitución de Turquía, eh, porque Turquía actualmente es un sistema parlamentario para pasar a un sistema presidencial. El triunfo revolucionario progresista de HDP, HDP no es un partido kurdo, HDP es una alianza, un frente amplio de izquierda de Turquía con la participación de los armenios, asirios, turcomanos, más de 20 nacionalidades en Turquía formaron este partido para transformar Turquía un estado plurinacional, confederal y también salir de la OTAN, decir fuera a la, eh, la OTAN y eh, trabajar mucho más sobre hermandad eh, entre los pueblos del Oriente Medio y el objetivo del HDP, el objetivo de los combatientes de Siria en eh, Kurdistán Occidental que hacen una ...resistencia extraordinaria contra el Estado islámico... ...con 60.000 guerrilleros, guerrilleras, las mujeres, hombres... ...tienen el mismo objetivo, crear un Oriente Medio... ...como patria grande, eh, eh, como acá en América Latina... ...tenemos un sueño de crear una patria grande soberana. Entonces Erdogan, Erdogan es portavoz y mercenario del imperio para balcanizar para dividir para crear más caos en esta zona mm. primer objetivo es siria después irak sabemos que en Irak también eh, lograron a fragmentar eh, cómo se llama tres poblaciones chiitas sunitas y kurdos y, y así seguir hacia irán entonces este es atentados ...que vivimos en, en Turquía, son los atent eh, atentados perpetrado por el Estado istámico ...pero el orden que, que quien da a este Estado Islámico para hacer atentados es Erdogan y su gobierno... Erdogan inclusive a partir de 2005 logró que eh, la Unión Europea de alguna manera tuviera en cuenta la posibilidad de que Turquía ingresara justamente en la Unión, algo que eh, ha generado muchísimos eh, debates inclusive internos a la Unión Europea. Ahora, su figura con respecto a lo que está sucediendo en este momento y el llamado a nuevas elecciones nuevamente está deteriorándose, me parece, a nivel internacional. ¿Qué posibilidad ves que pueden llegar a tener los frentes de liberación e inclusive los partidos de oposición en Turquía frente a las próximas elecciones en este clima político? Según la Constitución eh, turca, eh, durante una elección no sólo forma un gobierno Eh, bueno, hay elecciones anticipadas. Entonces, el primer de noviembre va, eh, vamos a vivir nuevas elecciones. Justamente por eso, hace dos meses, Erdogan transformó las ciudades kurdas a una guerra civil. Ahora, más de 15 de ciudades eh, kurdos eh, entonces la, la gente no pueden salir en la calle, entran en estos pacíficos, democráticos del pueblo, en eh, contra la policía eh, que usa las balas y bombas, etcétera Mataron más de 300 personas a menos de eh, dos meses. Entonces, creando el caos y creando la fragmentación, polarización entre el nacionalismo turco contra otras minorías. 100 años después del genocidio armenio, como sabemos, en 1915 mataron 1.500.000 armenios, Erdogan trata de aplicar una nueva política de fragmentación y de genocidio no solamente armenios que terminaron todos mataron todos los armenios limpiaron como ellos dicen con todos los armenios ahora son los kurdos árabes y otros étnicos entonces Erdogan así quiere llegar a las elecciones eh, eh, como eh, tratando de tomar más votos nacionalistas turcos y también de estar el movimiento frente amplio hdp para presentar a CTP como organización aliado del Partido de mm. Trabajadores de Kurdistán, porque dicen Partido de Trabajadores de Kurdistán es el, una organización terrorista, entonces AÇTP terrorista. Pero a pesar toda la represión, toda este fraude, todo este eh, ¿cómo se llama? de, de, de polarización eh, de voluntad de polarización de los turcos contra los kurdos, Erdogan pierde cada día. Muchos kurdos, muchos Turcos ahora dicen basta esta política negacionista y nacionalista de Erdogan. Sí, estamos hablando de 6 millones de votos que lograron sí. obtener HDP, 6 millones de votos conscientes, 6 millones de votos, 6 millones hombres, mujeres, militantes. No son votos a través de un partido electoral, es a través de un partido militante. y Entonces 6 millones de personas en Turquía... En, adentro de ellos hay muchos turcos también, eh, sociológicamente hablando. Eh, 20 millones de personas eh, de 78 millones de población dicen basta esa política. Entonces estamos eh, viviendo un despierta, una rebelión democrática en Turquía. Normalmente la capacidad de votos eh, que puede obtener eh, HDP son más de 25% pero estamos hablando de, de la fraude y represión, a pesar todo eso HDP eh, recibió 13% de votos creo que vamos a vivir la misma cosa mm. quizás mejor, pero también eh, van a hacer todo, eh, ma, eh, más fraude, eh, van a robar más eh, votos y a pesar de todo eso, eso, la resistencia popular en Turquía sigue sigue con un precio muy grande eh, hacen un un sacrificio extraordinario. Estamos hablando de Turquía donde hay 14.000 presos políticos, 2.000 en dos meses. Estos presos políticos, como Erdogan eh, hizo una declaración hace una semana en Strasbourg con sus amigos europeos que apoyan esta política represiva, dictadura de Erdogan en Strasbourg, que dijo Erdogan? En mi país, tenemos terroristas no solamente en las montañas. En mi país dice Erdogan, periodistas, intelectuales, eh, sindicalistas son terroristas. Hmm. Sí, Entonces, inclusive acaban acaban de enjuiciar al director, si no me equivoco, de Saras, no me acuerdo ahora el, un cotidiano en, en inglés, ¿no? Este que está a juicio sí, por sí, haber insultado a Erdogan. Day. Sí, Zaman Today. Entonces, sí. Ahora, no solamente es el revolucionario progresista que dice basta, también otros partidos de la oposición no pueden seguir la política de Erdogan si no van a perder su base electoral. Entonces, eh, hay una eh, movilización muy grande. El día 30 de octubre, a las 18 horas, acá en Buenos Aires, eh, bueno, eh, eh, vamos a hacer una manifestación eh, contra esta política política, Eh, eh fascista de Erdogan eh, en Obelisco, eh, bueno, eh, con las bailas armenios, kurdos y los amigos amigas de Argentina van a participar en esta ocasión. Llamo a todos amigos y amigas a venir el día diez, eh, el día 30 de octubre a las 18 horas a, eh, al Obelisco. Hacemos extensiva la invitación, memet y te agradecemos muchísimo por por este contacto. Seguramente nos vamos a estar viendo entonces ahí el, el próximo 30 de octubre. Estamos en contacto y obviamente a disposición por todo lo que necesiten aquí la comunidad kurda, la comunidad que resiste, digamos, a las políticas de Erdogan aquí en la Argentina. Son más que bienvenidas aquí en Lombélico del Mundo, así que cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Saludos.